Lucha Eso caiso ongietorri bultzakara. Bueno, gaur kosa joa o si aurretik igual eingo diogu erpaso bat agendari, se gausatuak datos. Bai, justo hasta honetan guk organizatu zerbait, esta? Mhm, bai garaipenaren eguna izan da barikuan izango da barikoan maia eta baderatzei hor dungoa, bueno, ospatzeko eh, antolatu guz eh, kontzertu batzuk, etorriko eh, dira vomitando desperdiziozai simpre fieles alpira del cañon eta doministikun zeiretan santutsun eh, bueno, santutsun eh, iturribidea maieran E, eta santutsutik jeitxita e, igogailuak gaiuak e, dauden plazatxoan, hor dago kaletxo txiki bat, iturreal de, de, deko la izena Eta bueno, or, e, oso erraz aurkitzen da, hor dago laman ba, eta hor e, ikusiko gara zeiretan Bai, ba, deialdia egina eta bueno, danok egon bidatuta, ba, gulekin enbarikua pasatzeko, ezta? Hori da Eta, gero, zapatuan e, beste de, de, de, jaldi zo bat. Bai, manifa dau, e, ze eskuntza publikoko e, langileak e, krebaaren arira da, manifa, iru manifa daitu dau, e? Bilbon gaztiz eta donostin, Bilbon eta gaztiz enxeiketan izango die, eta donostin bostetan. Eta ba, kontestuan jartzeko, apur ba, bat, ba, lau iabetei garo die, e, eskuntza publikoko langileak irakasleak e, greban dau zen, eurtarrietik eh? mm -hmm. e, uste dut bai, eta lehen grebak izan zirenetik uste dut behatzi egun greba izan direla eta maiatzaren amabitik amaseira daukon bukauta azte osoko greba bat eta bueno, ba, gu jarripen egin izan diogunez ba, jarretuko dugu eh, eskuntza publikoko langilei ba, kobertura ditzen Ze jarolaritza jarrolaritzak uste dut, eta ba. eskuntza zailak ba, entzun gorre egiten dagoela, ba, hauen egiten dien agretarrik apenei, ez? Beti bezela. Eta, bueno, mm -hmm. ba hori, agipatzea e, e, data, eta aurrerako, aurrerako ingotza dela jarraipena. Eta, gero, amazazpian, amaiatzakaz amazazpian, dugu beste, beste deialdi bat, beste mani nazional bat, irunean, ba, bueno, nak ba euguna, e, la bueno eh Berriz ere eh ba Palestina an agideen noiz geldituko den e, Ay, se está organizando un bus que saldrá desde la TV, ya se, se estén atentos a nuestras redes o a las de Palestina Rekin Kartasuna para el que quiera ir en el bus. Bai te saliri gidirio ze ba genozidio Berbe egiten aldarrik atzer eta, eta borroka desberdina planteatzen. Maiatzak amaboz da berez eh, nakoa eguna, baina larun batean izango da manifa iruñe. Mm -hmm. Buna, ba, han ikusiko gara eta hau esan da gero. Haziko gara gure saioarekin, ongi etorri aurrera. Horidaz. Laroa eta mazazpi, rati librea, entxuten ari zara. Emen dago zurelekua. Zindan ira lekuua, handiaren izua. Iaiun na. esta parte del programa vamos a estar con un invitado que viene de Vallecas, con Karen, que es un defensor del graffiti como herramienta política y social y comunista. ¡Aupa, Karen! ¡Aupa Militante, Opa. militante comunista. Militante comunista, hay que decirlo sí. con orgullo, coño. Por supuesto. Con Aritz. ¡Aupa ahí! Deusto, la peña del barrio! Y amigo de Rupi. Eso. ¡Apa <risa> Eh, con Íñigo, que conducirá esta entrevista oh, bueno, ahí. está también el tío Candy por aquí En segunda línea Y aquí, bueno, Rupi Así que sin querer acaparar, os dejo ya con la primera pregunta de Íñigo Nada, pues un poco, pues que nos cuentes ¿no? Como introducción, pues eh, Karen, o por qué Karen, ¿no? Y, y cuál es un poco el concepto del graffiti Ya que dices que que lo defiende O sea, como movimiento, pues cuál es tu concepto ¿no? que abarca? Pues a ver, Karen, a mí me dieron la firma eh, A principios o mediados Bueno, mediados de los noventa Me la, me la dieron los mayores de mi barrio, los raperos. Me dieron esa firma, me dieron Care, sin N. Uh -huh. Y era del Daddy, de un componente del grupo, de Asene Crew. Y, y bueno, pues a los pocos días yo ya me di cuenta que tenía que cambiar algo, ¿no? Y le añadí una N por darle un poco más de originalidad. Y desde entonces yo ya venía de antes echando firmas del rollo flechero, así autóctono, madilé. La época, que, sí. Sí, que estaba, era una movida que estaba un poco alejada de lo que es la cultura hip-hop, de lo que es el graffiti puro new del graffiti hip-hop. Era una movida más influenciada por gente que venía del rock, del punk, del heavy. Yo, de hecho, pues tenía en mi calle a, pues un punky que era mucho más mayor que yo, porque yo era un niño y era el largo. Y yo veía firmas del largo, veía firmas del cos, pero la gente mayor de mi barrio yo me influenciaba de ellos y, y yo venía de la movida de la movida más heavy, más punk, más rockera. Y cuando ya empecé con estos que me dieron la firma, que eran los raperos más mayores que yo, ahí ya pues podemos decir, el otro día me hablaba un amigo que ya en el 94 firmaba Karen, pero bueno, yo mi primera pieza de como Karen no firmas, ya la primera pieza me la hice en el 95, constatado, o sea, y con, y confirmado, lo he contrastado bien. De hecho, ahora hago justo 30 años como Garen. 95-2025, aunque llevara unos meses antes echando firmas, yo lo cuento desde el 95 mi primera pieza. Bueno, yo ya como algo anecdótico, siempre me gusta escuchar de, de su voz. ¿Qué fue para ti Radio Rajim? Pues Radio Rajin, más allá de lo que de, de lo que ese eh, significado de la película de que Kedevas, de Spike Lee, enorme la película. Eh, para mí Radio Rajin, pues es que me vino un VHS a casa, que lo trajeron mis padres de una marcha herrera de la mancha, cuando yo era un chavalín en los años 90, creo que fue aquella, y, y con una actuación eh, en directo allí mismo, en frente del talego, de Nego Gorriac. Ellos estuvieron presentes. Recuerdo a mi padre verla 20.000 veces en casa en el VHS diciendo, "Mira, mira, ahí estábamos nosotros." Al año siguiente fui yo. pero ya no estaban, no tocaron N.U. Me voy a arrepentir mucho de no haber ido yo el año de N.U., pero se me quedó grabado que después de ese, ese vídeo al final, lo que es la marcha errera y el concierto de N.U., salía un videoclip de N.U. que era Radio Régim. Y claro, en los 90 Pues yo que sé, mientras que la peña, ya esto ya lo he dicho alguna vez, ¿no? Que mientras que la peña en Madrid los más así del rollo rap escuchaban ahí un rap que estaban haciendo de Rap Rapin Madrid y otros grupos así y tal, eh, pues yo es que yo escuchaba Barricada, yo que sé, yo escuchaba eh la Polla Records, escuchaba hasta, yo que sé, hasta Iron Maiden, escuchaba rock, tanto punk como como heavy, ¿no? Entonces, claro, cuando veo a Radio Rahim digo, hostias, rap hecho por rec skins y Oscaldunes encima me rompía todos los esquemas, ¿no? Y a raíz de eso, desde entonces yo tomé eso y me lo lleva toda mi vida, o sea, me doy cuenta de que es algo que va totalmente unido y ligado, ¿no? Que va que va para paralelamente en, en mí. En mí y al final en el significado de todo lo que es está estas culturas, ¿no? Estas culturas que puedo decir transgresoras o revolucionarias, así que no que hacen en los márgenes, ¿no? Yo antes de que de que ya pues pues lo que digo, que yo qué sé, que la gente empezó a catarse ya grupos ya CPV, yo qué sé, maquetas de Keixo, Zona Norte, grupos, ¿no? De grupos de barrios también que ya sacaban sus maquetas de rap. Yo había escuchado Radio Ragim que ni siquiera eran raperos, eran unos re-skins vascos haciendo rap y yo fue mi primera imagen de algo de, de rap y es lo que tenía en mi casa y me quedé con eso hasta que luego ya Empecé a ver otras cosas, pero sí tiene mucho significado que me hayas hecho esa pregunta. Y eso, pues un poco, cuéntanos, que, eh, porque el graffiti va evolucionando, y pues un poco que, ¿cómo, cómo entiende esto el graffiti, ¿no? El graffiti, como tal, como lo conocemos, nace en Nueva York, en los barrios obreros. Uh -huh. en, pues en los barrios como el Bronx, Brooklyn, sobre todo el Bronx, es lo más... La cultura nace allí, lo que es el graffiti y el hip hop. Eh, no es que esté totalmente una cosa que sea politizada pero es algo que pertenece a los barrios obreros por lo tanto se puede decir que es algo que nace en el seno de la clase trabajadora en los barrios obreros y, y como cultura como hip hop viene de ahí lo que conocemos como graffiti rap graffiti hip hop, el graffiti en los metros en los trenes, en las paredes, el bombardeo pero el graffiti es algo que que lo lleva el ser humano siempre lo defendido, es algo que lo lleva ya el ser humano En su propio adn el, el ir dejando huella no tienes por qué ser escritor de graffiti. o sea, cualquiera llega y, y raya con una navajilla en el banco del, del parque su nombre o cuando entras en un baño el eh, sal no, yo que sé que lle, que lleva en el dentro de la naturaleza del ser humano desde desde los orígenes de, de la evolución del ser humano o sea, ya en las cuevas de, de prehistóricas ya se hacían pinturas rupestres eso pueden ser pequeños orígenes de lo que viene a ser a día de hoy el graffiti. Los rusos, por ejemplo, ya en pleno proceso revolucionario, ya hacían pintadas en trenes, que podrían ser los walkers, los trenes enteros que hacemos a día de hoy, que nacen en Nueva York, pues los rusos ya lo hacían en los años 20 o en, lo, o en los 30, en procesos revolucionarios en esa época. Los rusos se puede ver, yo lo descubrí, ya lo he alguna vez que otra, lo descubrí en una exposición de arte soviético, Y flipé cuando vi los trenes pintados con eslogan de la revolución, con eslogan de contenido político y social para, para el proletariado naciente de allí de las ciudades y para el campesinado y pobre empobrecido que había allí, en la Rusia de los Zares. Y yo luego ya lo vi en una película, en la película de Rojos, ya lo pude ver y, y ahí ya confirmé que era real, que ya se hacía eso. Y no sé si antes de ellos ya hubo alguien que lo hiciera, pero, pero para mí... ...tiene mucho significado... ...que lo hicieran ya los rusos... ...con contenido político, social... ...independientemente de que luego ya naciera... ...como cultura hip hop... ...muchos años después en el, los barrios de Nueva York... ...en los barrios obreros... Sí, sí, bueno, a ver, es que de hecho... ...aquí ha habido mucha tangana con algún grafitero... ...porque pintaban por encima de piezas políticas o tal... ...pero sí que es verdad que, bueno, como tú dices... ...viene un poco unido desde el, su propio origen... Eh, ...está afincado en la clase trabajadora... Y aquí igual no se ve tanto, pero sí que hemos estado con compañeros de Colombia y tal, que allí la política y el graffiti va muy de la mano. O sea, los políticos eh, pican a los chavales para que pinten eslogans y tal, y luego o sea, hay una especie de simbiosis ahí, ¿no? Pero a lo mejor eso, pero ¿te refieres a política revolucionaria o sí, sistémica? Sí, claro. sí, sí. O sea, políticos de calle, ¿no? Eh, sí, sí, sí, militancia. Yo eso que me dices ahora de aquí, lo que es en Euskal Herria, Cuando yo venía de pequeño con mis padres, yo me he criado viniendo aquí de toda la vida, en un concepto muy solidario siempre, eh, dentro de de, pues de de todo el movimiento que ha habido aquí de lucha, del pueblo vasco. Nosotros lo veríamos como solidaridad de Madrid, de Castilla. Desde muy niño, yo aquí cuando empecé a venir, a ver, no existía el graffiti como tal. Había de algunos escritores había algún nombre que sonaba que se podía ver Broke, por ejemplo pero es que yo me lo veía yo lo único que he percibido aquí durante toda mi niñez y mis primeros años de adolescencia era pintada únicamente política y ya sabemos cuál además entonces claro cuando yo me voy a yo, cuando yo venía aquí yo no pintaba a lo mejor muchas veces me preguntaba a la gente pero por qué no pintaba si es que a mí yo venía primeramente venía con mis padres venía o sea, a mejor en periodos de vacaciones o en algún puente o alguna mani fuerte de estas que se hacía o alguna berriaguna o algo y claro, pues yo no traía como para, para hacerme una pieza y aparte, pues si sí, alguna firma me echaba con rotu, pero como yo veía lo que había aquí pues para mí era como como que era algo esto intocable, o sea, para mí era falta de respeto hacer graffiti entonces cuando ya me me fui haciendo mayor y empecé a venir ya por mi cuenta aquí a Euskal Herria ...y a ver, he visto todo el proceso año tras año... ...de cómo iba naciendo un graffiti... ...cómo iba evolucionando y cómo iba creciendo... ...hasta el nivel de ahora, que es brutal... ...que esto, aquí ya no hay ni huecos... ...esto ya me recuerda un poco a Madrid... ...que no sabes ni dónde pintar porque no hay sitio... ...no hay espacio... ...claro, yo conocí un Bilbao, un Bilbo... ...en el que no existía el metro... Eh, ...en el que los únicos que habían pintado trenes... ...era el Sarke de Madrid... ...y se lo introdujo al Cohn de Vitoria... ...al, no sé si también algún tren con el Broke y tal... ...y yo no lo veía, eso aquí no se percibía... ...yo solo veía pintada política... ...he ido viendo cómo evoluciona estos años... ...y a mí al principio ya lo he... ...al final lo he asimilado y yo ya empecé a pintar también... ...pero a mí al principio tengo que decir... ...que no me gustaba... ...o sea, para, a mí a mí me jodía ver graffiti en Euskadi... ...y lo dice un grafitero... ...o sea, un grafitero que viene de Madrid... ...que se ha criado con toda la movida del graffiti... ...y venía aquí a Euskadi y decía... Joder, pero es que porque tiene que haber aquí grafitis Si es que a mí me mola que haya lo otro. Por nostalgia, a lo mejor, mismamente, sentimentalismo mío. Pero a mí no me cuadraba esto. Y me costó mucho comprender que era aquí iba a desarrollarse el graffiti. Entonces yo sí que vi en algunas etapas de este proceso de evolución del graffiti que hubo alguna pisada alguna movida política de los uh -huh. presos o tal. Y yo en eso siempre he estado muy... Siempre me he quejado mucho de eso. Siempre he... Como que no me gusta, o sea, de hecho, joder, yo recuerdo mucho el, el Oscar de Ría en el que no se veía graffiti, solo pintadas políticas, y lo he hecho mucho de menos. Ya ves, mira, mira está bien esto. Y luego, eh, hablando de graffiti política, vamos a hablar también igual un poco eh, pues de la tajada que sacan los políticos, digamos, ¿no? Pues me da igual eh, con el borrado, con las multas, con tal... O sea, hay todo un negocio, hay, que pocas veces... se eh... Se dice, ¿no? Y de hecho ahora hay algún chaval, no sé si madrileño además, creo, que ha denunciado al propio Ayuntamiento de Madrid, porque pues le han metido un paquete de 400.000 euros y dice, oye tío, que esto cuesta 4.000 borrarlo. O sea, los 4.000 los puedo aceptar, pero todos los 300 y pico mil no, ¿no? Entonces, bueno, pues en Madrid de hecho hay una, una brigada, ¿no? Antigraffiti, desde hace un tiempito va aquí, y bueno, ¿cómo es un poco todo este negociante y toda esta movida? A ver, en Madrid sí llevan ya un tiempecillo, los de Sepropru o algo así se uh -huh. dice... Y, pero esto siempre lo han hecho a ver, lo de engordar las cifras y facturas falsas, lo ya lo hacían los de Renfe con los trenes, que te pedían por un borrado, que a lo mejor han gastado 50 pavos en disuelve, te metían 7.000 pavos, uh -huh. ya cuando a la peseta te podían pedir un millón de pesetas, por algo que les había costado 10.000 calas, borrarlo uh -huh. o sea, pues esto ahora los ayuntamientos yo creo que al final lo que hacen es aprovechar un poquito el tirón y meten facturas, hacen sus chanchos, sus trapichos los seguros, o las empresas ...y lo que hacen es forrarse, y yo siempre lo digo... ...que si hubiera una huelga de grafiteros... ...se les iba a acabar el negocio a más de uno... ...los primeros a los de a los de las empresas de seguridad... ...a las de las empresas de limpieza... ...contratas y subcontratas... ...que son todos coleguitas del... del, del, del, del... ...de la empresa de mi primo... ¿no? ...exactamente, eso es un, eso es un negocio... O sea, y al que ...y el problema es la gente que no se lo quiere creer... ...que por desgracia hay una opinión pública... ...como digamos una hegemonía cultural... ¿no? Eh, dentro de la opinión pública, que te dicen que no, que es que nos está están quitándonos del nuestro dinero del contribuyente dice pero si lo que te están quitando el dinero son los políticos, la Casa Real, los grandes empresarios, todos los que os están estafando y me vas a decir a mí que tú vives mal por culpa de que yo pinto grafitis, pero si esta gente se está forrando con el grafitis si y todo lo que os cuentan es milongas si y a mí me han venido a juicios con facturas falsas de que han borrado un muro y es mentira y te llevo al muro y sigue como estaba. Eso sí que es un delito presentar una factura falsa. Mucho más que un borrado, que un grafiti que al final es un deslucimiento. Aunque aunque vayan al juicio a decirte que es un daño, eso es un deslucimiento que se borra. Que no estás arrancándole a nadie nada, ¿sabes? No estás haciendo un destrozo de nada. Simplemente es una cosa que se puede limpiar. Y llevan con este cuento muchísimos años, pero muchísimos años. Y es muy difícil luchar contra esa opinión pública. Porque es que me encuentro hasta gente, bueno, me llego a encontrar gente de izquierdas, hasta punkis que te vienen con la milonga esta de que pagan de lo público Y digo, pero tío, pero tú eres punky, me estás mamada, tío. Yo soy más punky que tú. Sí, no, no, desde luego es un negociazo. ¿eh? Y, y hablando de negocios, el, cuando porque esto, la, la opinión te la, te, la, te la ponen en contra cuando quieren. Porque luego cuando cuando les está interesando, por ejemplo aquí en Bilobo la Vieja, no se está viendo una especie de turismo, Eh, pues para que vayas a ver los murales de turnos, grafito, este graffiti ilegal, digamos, de galería, con comisariado, tal, que también vale un pastón, o sea, te quiero decir que eso también lo pagamos todo y que va un poco en, en prejuicio de perjuicio de, de la clase trabajadora, porque al final en eh, barrios como Bilbao la Vieja que tú lo conoces, ¿no? Sí, sé que pues eso, barrios obreros, tal, que ahora nos lo estás llenando de hipsters, de galerías, de putos guiris y tal. El Soho tío. Eso, eso. Y, y, y la ribera de esto. Uh -huh. Entonces, bueno, eso que, que cuando cuando le, cuando les interesa, ellos enseguida, bueno, te hablan bien, ¿no? De la movida y, bueno, pasamos a ser de repente como artistas en vez de vándalos, ¿no? Eh, todo eso forma parte de, del proceso de esto que ahora se llama gentrificación. Uh -huh. Que esto no es ni más ni menos que una, un golpe más de tuerca del capitalismo, o sea, son métodos que utiliza el capitalismo la gentrificación es una maquinaria casi imposible ahora mismo de paralizar uh -huh. es muy muy complicado porque está ocurriendo no solo en ciudades y en barrio y en barrios de ciudades en barrios or sino también en pueblos o sea todo va o sea, paralelo con muchas otras acciones que lleva a la gentrificación como poner regulación de aparcamientos como pues llevarnos a la a la monitorización monitorización de las ciudades y de la y de nuestras vidas con un autocontrol total, ya no solo por cámaras de videovigilancia en las calles, sino por pues incluso que ya saben hasta a qué hora aparcas y dónde aparcas, y, y limitando y controlando tus movimientos haciendo esta digamos entre comillas modernización de las ciudades que lo que es es gentrificarlas, como dices, pues para echar primero meten en los barrios obreros a, al grupillo de lumpen que están al servicio de ellos para echar a los vecinos de toda la vida, y cuando echan a los vecinos de régimen de alquiler antiguo, a gente a gente humilde, cuando ya les expulsan de los barrios, pues es lo que hacen, enfocarlo todo, como hicieron ya en el centro de Madrid, por ejemplo, que yo que soy de sí, Madrid. Le tenéis el culo pelado. Sí, sí ahí ya han, han desaparecido pequeños comercios, vecinos ya no hay en el centro, ahora es todo bloques turísticos, y ahora se lo están llevando a los barrios. A Vallecas quieren también imponernos el parquímetro, la zona de limitación de, de, para los coches, eh, están metiendo todo el, el tema este las de los edificios turísticos, expulsando a los vecinos de toda la vida, a la gente obrera, a la gente trabajadora, y en, en Bilbao la Vieja, que yo lo he vivido y he conocido el barrio desde cuando estaba la mina abandonada, en donde la chimenea, pues... Es exactamente lo mismo y está ocurriendo en ciudades y pueblos, pero supongo, no solo en el Estado, sino entiendo que en todo el planeta estará ocurriendo esto. Sí. Esto es una maquinaria que no para sí. y solo hay una manera de pararla y es acabar con con ir a la raíz, que es el sistema. Capital, sí, sí. Y, Al final esto y, es un monstruo que se lo va comiendo todo. Y a mí que haya galerías de arte, oye, joder, yo como escritor de graffiti también me considero artista y me parece bien que, que haya galerías de arte, pero, pero tiene que ser de una manera que no que no tenga nada que ver con esto que estoy hablando, que no vaya de la mano de la gentrificación, ¿sabes? O sea, a mí si ponen un estudio de tatuaje en el barrio, muchas veces los estudios de tatuaje también gentrifican, o una galería, yo no estoy en contra, pero que no vaya de la mano de la gentrificación, que que, que, que que el hecho de que pongan una galería no es para que el barrio esté al servicio de los hipsters, de los modernos, de los yuppies, de esta burguesía, de esta gente guay. O sea, decir, pues, ¿no? hay una galería de arte, me parece muy bien, pero las cosas tienen que tener un, un sentido. Sí, sí, tienen que jugar a favor del de pueblo, ¿no? Sí, y no sí en a su ver, yo, eh, que no haya intermediarios, ¿no? Entiendo, enriqueciéndose. Uh -huh. Y luego que sirva como vehículo de una lucha revolucionaria de una reivindicación revolucionaria en esos barrios, en esa ciudad y para la clase trabajadora. que es lo que debería ser? Pues eh, aquí tenemos a, a Arich, que, que canta en Sartaco, pues un vehículo de reivindicación, la música como el arte en la calle, ¿no? Lo digo yo desde, desde que no ni, ni canto ni pinto, pero bueno, pero pero que me interesa el tema, ¿no? A ver, para mí él, pues igual, es un artista y yo creo que como artistas tenemos la obligación de tener una mayor sensibilidad eh, social y política y mayor compromiso. O sea, a mí no me vale el artista este sistémico que por desgracia es el que abunda. Sí, sí. No, porque además cuando me habláis por pues, de los murales estos que está... Pro, ...promocionando el ayuntamiento... ...pues al final es una especie de graffiti... Eh, ...guay, que le llamo yo... ...el graffiti amable... ...la cara amable el graffiti... ...que es un graffiti sistémico... ...que ya deja de ser graffiti... ...porque pierde la esencia... ...o sea, bueno, yo cuando he visto... Por ejemplo, en Bilbao la Vieja siempre en la plaza se han hecho murales, pero y muy bien y muy artístico, sí, sí. pero He hecho alguno de hecho claro, de, de claro. contenido político claro. ahí enfrente de la Rico, de sí, contenido sí, sí. político, pues eso está de puta madre, pero que llegue el ayuntamiento y utilice a los artistas para gentrificar, para hacer un, una ciudad super yupi, pues eso por supuesto yo estoy totalmente en, en el lado opuesto. La acera de enfrente, sí, sí. A de hecho, ver, esos es son como los que frente... traen gratis a tocar para Bebeca Life, que van barrio por barrio tocando para pa las tour, o vamos, como el que canta con autotune. Sí, sí, no, además es, en Bilbao La Vieja se hace muy evidente porque está la cultureche, que es pues eh, eh, autogestionada, tal, y, y enfrente nos montaron el Bilboarte, que es... Pues todo, pues todo lo contrario, ¿no? Toda la subvención, todos los artistuchos que vienen con su beca, que están tres meses en el barrio y no aportan nada y se piran, ¿no? Eh... Nosotros, si me dejas un apunte, el problema, yo no sé si aquí supongo que también ocurrirá, pero el problema que tenemos principalmente, yo hablo de Madrid porque es donde vivo y donde me he criado, a, ahora mismo tenemos, bueno, siempre lo ha habido, ¿no? Una izquierda sistémica, traidora, ¿no? Que ha hecho mucho daño a la clase obrera y también al movimiento vecinal, pero ahora es que, ahora es que están ahora están en, en plena fuerza, en pleno vigor. O sea, ahora tenemos eh, traidores de traidores de traidores que han ido trepando de un partido a otro, o sea, de, de entre sumar, restar, multiplicar, dividir, como, como dice el Villarroya, ¿no? Pues eh, todos esos han pillado su puestecito, su escala, pisoteando a compañeros y amigos de toda la vida y ahora les ves ya en la institución que ya son señores de bien que ahora ya pueden decir lo que hay que hacer en el barrio lo que no hay que hacer en el barrio y el problema que tenemos es que el movimiento vecinal y asociativo que en Madrid y en, muchos, en muchas ciudades fue muy luchador en su época, ahora mismo está absorbido por toda esa izquierda sistémica ya llevaba años, ¿eh? pero ahora ya es exagerado entonces claro, ahora mismo hacer una oposición a toda esta a toda esta Peña, a todos estos traidores es muy complicado porque es que incluso ya la, la izquierda de calle está muy muy pegada a ellos, en Madrid se ve mucho o sea, eh, al final es como un, como una movida que domina ya que predomina ver, en, en el pasa, ambiente está mucho El paralelismo es con Bildu que al final es una especie de tentáculos que hay muchísima gente la que no termina de salir de ahí porque es mucho más que orgánicamente lo que maneja esa coalición electoral o su partido Es que al final pues en los movimientos vecinales, en tales como que si fuera un imán, la influencia en la que en esa influencia no consiguen terminar de alejarse y poder coger una línea revolucionaria coherente, porque al final ellos dentro de la institución siempre están marcando límites, sobre todo los autolímites, los morales, en plan ahora parece ser que hemos en este país, tú que lo has conocido ya nos has contado, estamos viviendo una suerte de decadencia en las que nuestro mayor enemigo somos nosotros mismos, en los que esta gente ...ha debido meter en el imaginario político... ...y de, del movimiento popular y revolucionar este país... ...pues que determinadas cosas son éticamente malas... ...en vez de teorizar... ...pues bueno, que igual hay un momento político... ...en el que la lucha armada igual... ...pues es más producente o menos producente... ...y utilizarla en tu en tu beneficio, ¿no?... ...pues etapas de flujo y de reflujo, ¿no?... Eh, ...han pasado a hacer una valoración ética... ...sobre que estamos mal, que todo estamos mal... ...y entonces claro, pues como está mal... ...pues aquí ya pasamos a que esté mal hasta hacer una pintada. Es que es lo que estaba pensando cuando estaba mirando las pintadas. Es que ya hay gente del movimiento popular que te discutirá de, no, no, no vamos a pintar porque uf, uf. Es que, joder. A, a ver si se van a quejar. A mí eso me pasaba cuando las famosas manis de contra la guerra de Irak, joder, de bajar al metro y con un puto rotulador que en un cartel de publicidad que es de papel que solo cambia la semana siguiente llegar y poner Adnar terrorista y llegarme un viejo de estos del PSOE y decirme oye eso que estás poniéndonos es así y le digo pero oiga caballero no vino usted de la manifestación contra la guerra qué pasa que defiende a Adnar qué sentido tiene Yo de lo de Bildu no quería deciros nada, por respeto un poco a… Prefería que lo dijerais vosotros, yo no soy de aquí, <risa> pero vamos, que te lo firmo. Sí, <risa> que, sí, firma Yo por respeto también un poco a, pues, a, lo, a todo el recorrido y trayectoria histórica que hubo. Sí, sí, yo, o sea, yo que, quede, que quede por delante que no es una crítica personal, sino enteramente política. Por supuesto, yo igual, estoy en, estoy en la línea totalmente. Como decía el compañero Fidel, o sea tenemos el deber de decir la verdad, amigos y enemigos. O sea, yo no puedo aquí pues intentar blanquear o, o no sé, poner paños calientes en una trayectoria que estamos sufriendo desde la desmantelación del MLNV hasta una línea en la que están apoyando a un gobierno terrorista que está que tiene no sé cuántos contratos en Israel, eh, junto pues mira, Yolanda Díaz que habéis hablado de sumar restar y tal, eh, antes hemos hablado a nuestro gran amigo, mandamos un saludo a Paco Cela, a su socela, a Pepita y a toda la familia que le sentimos como hermanos del Grapo y PCR. Eh, eh, que ya me decía cuidado con esta, que esta fue can, fue candidata de Izquierda Unida en Galicia ella, ella es ferrolana y en su momento fue candidata a Yolanda Díaz en Galicia y decían, bueno, esta cuando las huelgas de, de los coches hay en Vigo y así, que tiene mucha industria dice, y en Ferrol mismo se levantó o sea, jodió todas las huelgas, o sea metió toda la cizaña que pudo meter para que los obreros no consiguieran nada y tuvieran que volver al trabajo, era lo que venía y efectivamente, o sea, ahora está cumpliendo esa función Desde, desde ni más ni menos que una vice, vice, vice, vicepresidencia Cuando ella quedó en Izquierda Unida en Galicia Sacó los peores resultados de, de Izquierda Unida en Galicia Nosotros es que le llamábamos En mi casa, mis padres, sobre todo mi viejo Siempre le hemos dicho Izquierda hundida sí, sí, sí. Porque nosotros nos hemos tenido que ir corriendo De locales de Izquierda hundida Por llevar un laoguru Nos han llamado terroristas en los 90 sí, sí. ¿eh? Y ahora van de guays Entonces ah. claro, les tenemos más que calaos <risa> Sí, sí, sí <risa> Totalmente. Eh, volviendo a la política, por ejemplo, y tal, eh, hablando de blanquear, digamos, el graffiti también se ha utilizado para blanquear igual eh, regímenes como el ucraniano, el israelí, no es el graffiti, ¿eh? decir. también hacen Eurovisión allí, o sea, te quiero decir. Y no sé un poco cómo ves tú esto. Yo es que, bueno, os lo comento antes, no tengo información al respecto, no me ha llegado nada, porque a veces a uno se le escapa, sí, es sí. imposible. Pero bueno, a ver, es que al final, pues... Sí, claro, es el graffiti sistémico, ¿no? Es es mm -hmm. eso de, pues los icono pop que llamo yo, ¿no? Que lo utilizan pues para modas, para pues incluso para apoyar regímenes. Sí, sí, bueno, es, es que es, es, es paralelismo sí, sí. de de graffiti a lo que fue Pussy Riot en, en su momento en la música, ¿no? Un poco sí, mira o sea, decir que al final pues es el, es la hegemonía, que has hablado antes, al final la hegemonía y la correlación de fuerzas es la que marca todo o sea, si, si tú hegemónicamente eres mucho más fuerte que el otro, puedes imponer tu discurso y puedes, a la gente ¿no? pues, ay, ahora se ha muerto el Papa, ay, el Papa, bueno, el Papa ayudó en la dictadura de todos sus compañeros jesuitas y tendrá más de un desaparecido a sus espaldas, el Bergoglio este de los cojones, pero claro ¿qué es lo que pasa? que como el, el discurso dominante ay, el Papa que ayudaba a los presos, a los trans, no sé qué, bueno, a ver Pues, desde tu discurso hegemónico puedes decir el, puedes blanquear el pasado de todo el mundo y entonces tienes grafiteros que, que te hacen los recaos, tienes pus y rayos que de repente en una revolucionaria si lo único que hacían era joder, bueno eh, femen lo mismo ucrania que casualmente sí. solo iban contra contra putin sin querer eh, para nada alinearme con él entonces bueno eh, al final como como decía el otro ¿no? como el a la normal de la Ana Pastor, esta de, de, del Ferreras, este de la Sexta, ¿no? Le dice, bueno, aquí, desde que desde que se inventó la imprenta, la opinión es la del dueño de la imprenta. Bueno, es que, joder, es que teniendo en cuenta que desde hace unos años, por un lado, eh, con la introducción del mundo ultra, o sí, el mundo ultra, diría yo, también en el mundo del graffiti, que por un lado, eh, a mí me ha hecho gracia, siempre y cuando las hinchas sean de los nuestros, Luego también es que te encuentras hinchadas nazis por ahí, por Europa, que ahora también van pintando grafitis y pintando sí, trenes. Sí, ¿Otra día pintaron los hijoputas del Rangers aquí un tren? Estoy al tanto. Sí, pero luego pillaron. Sí, sí, pillaron. Ah, uno de los jefes debió pillar, sí, pero vamos… Sí, sí, luego hay muchos raperos, estas mierdas del Frente Boquerón que ahora ha debido Sí, no, tener... no, aquí lo tengo apuntado. ¿Que deben tener rapeando, ¿no? Han tenido una baja. Han tenido una baja ayer sí, o antes de ayer. Sí, sí, se ha, colgado, pues eso, eso ha sí. colgado alguno, bien colgado. Eso es, pues que eran que bandas de raperos y gicoperos y bueno, el, el facha ese el Alberto el perro ese que estuvo aquí de seguridad tener un Eroski, ese también hace movidas de rap, ¿no? <risa> es que claro, que, sí que tiene un grupo como de rap, que sí, que sí, que ahora son todos de, de esa movida. Es, es que claro, yo que me he criado desde los 90 con raperos punkis, heavis, eh esquinetos, eh bueno, sharp, gente sar, eh recskin, que era todo como algo muy unido y que la movida del rap, joder, es que su era, era era era imposible, o sea, ni, era inimaginable pensar que iba a haber todo lo que se está viendo ahora en este mundo que le llamo yo el mundo del, del todo vale o sea, ahora ya, raperos eh, da, dándote lecciones de moral y de ética niñatos de 20 años que te vienen a contar el qué sé yo, porque no saben ni de qué están hablando, gente que habla mucho y no dice nada eh, el jincho este, que es un trastornado un pobre yonqui que... que, que Que no sé cómo bueno, no que... le echan de su barrio a patadas. Y es que, de chale, de esa, de de esa, es que para mí era inimaginable hace años. Claro, a mí me choca porque eso no tiene nada que ver con la cultura hip-hop. Pero ya no con la... Se me escapa ya de ahí. O sea, es que no tiene nada que ver con la cultura callejera. Uh -huh. O sea, claro, de hecho, de por sí no era normal que hubiera skinhead nazis, ¿no? Claro. Y al final no lo no tuvimos que comer con patatas. Y ¿qué pasa? Que tenemos que permitir también ahora que ya haya gente que rapea y que sean también fachas o nazis o con este discurso neoliberal, que casi es hasta peor, porque es porque al final entra con vaselina. El discurso sí, sí, neoliberal no está haciendo mucho daño, porque la juventud... Eh, yo las nuevas generaciones que veo de chavales, que mira que les he dado la charla, no me han hecho ni puto caso. Ahora se han comido todos con patatas el discurso liberal. Pero es que ya no los chavales, es que me veo tíos de mi quinta, que han estado siempre, pues yo qué sé, súper gente de izquierdas, de joven y tal, y ahora te vienen con el discurso este de los... ...de los zumbaos estos que se creen... ...todas las películas estarradas... ...y discurso facha de que sigue la tierra sí, es sí. plana... ...y sí, movidas sí, raras... ...y dices tío pero si tú antes molabas... ...no claro, sé qué te sí, ha pasado... Sí, sí, ...vas para vas pa viejo y... ...cuánto tiempo hace falta para saber cada vez menos... Porque ya los chavales estos no les ha enseñado nadie o no quieren aprender, pero la gente mm. mayor tienen más delito aún, ¿eh? Sí, sí, que te hay, de la, cada casa, la mala ¿eh? Rodríguez cagándose en los muertos de Mars sí, y demás. Mar, sí. sí, Eso sí. no Ay. lo he visto, O oh, eh. pues, sea, pues tiene cada entrevista la tía... Pues mira que me duele porque es una tía que para mí siempre ha venido de, de, lo, de lo más profundo del hip-hop sí, porque, sí, sí. porque la tía pintaba trenes. Yo yo yo comí calabozo con con uno de sus antiguos novios en Sevilla, en el año 98. O sea, yo, yo he visto trenes de, de ella pintar mm -hmm. y, y mm -hmm. siempre, o sea, me flipa la música que ha hecho siempre me ha molado. Ahora ha pegado un giro, que ya no es hip-hop, no es rap, pero sí, para mí, raposo. aunque ella no quiera e, e intente arrimarse a los modernos, a, a autotuneros, va a seguir siempre siendo una rapera. No la van a aceptar. O sea, que, que no intente modernizarse porque no la van a aceptar. Aparte es una carroza para, so, para todos estos chavales. Mm -hmm. Y me parece muy triste. no no Eso no lo había... Había oído cosas ya chungas de ella. Sí, no, es que está envejeciendo mal. O sea, vale. porque estabas diciendo lo de con vaselina y digo, bueno, esto ya ni, si, ni, ni vaselina ni nada. O sea, van a ir, se cagan a los muertos del comunismo y se cantan tranquilos. Y ya está. Y al siguiente de podcast. ¿Comunismo-libertad? No, no, sí. te literalmente, sí. ¿eh? Compradísimo el... Sí, sí, sí, compradísimo el... Me el mensaje liberal, eso uh -huh. es. Uh -huh. Eso es lo que ellos entienden por libertad, ¿eh? Claro, sí, sí, sí. sí. Bueno, y igual, para ir más o menos cerrando, hablando de libertad, pues vamos a hablar un poco de represión, ¿no? Que el graffiti y la represión, pues van de la mano... Y no sé, igual, si quieres eh, pues hacer una comparación de cómo se perseguía o hasta dónde está llegando ahora la persecución, ¿no? Pues estas brigadas que decíamos, las nuevas tecnologías, los sistemas de seguridad también, trenes, metros, etc. Pues cómo, cómo ves tú esta evolución, vamos. Al final, pues como dices tú, es una evolución, es muy complicado, es casi imposible pararla. Uh -huh. También tiene su sentido por la masificación. Ahora mismo las acciones de graffiti... En trenes o metros que puede haber, a, no tienen nada que ver en comparativa con las que había hace 20 o 30 años. Entonces, al final, ya ellos mismos están obligados a, a pararlo de alguna manera u otra, porque eso es, esto es una bola de nieve que cada vez va más. Uh -huh. Y claro, ellos encima le ven el negocio, que ahí es donde... Todo tiene un significado, todo tiene un sentido económico en esta sociedad. Uh -huh. Si ellos le ven el negocio, y encima lo pueden utilizar como, como herramienta de generadora de, de opinión pública, como cortina de humo etcétera, etcétera. Cuando les interesa para bien lo utilizan y cuando les interesa para mal pues también. Entonces toda la evolución en represión o en persecución no va ni más ni menos que de la mano de lo que es toda la evolución del sistema en general, de la militarización de, de, del Estado policial en el que estamos sumergidos, de la militarización de la sociedad y de la y de la monotor, monotorización, que es una frase un poquito complicada de decir, pero al final eh, nos tienen monitorizados. Entonces, claro, cada vez será más difícil hacer acciones Eh, ya de igual sean políticas o artísticas o como quieras entenderlas, porque claro, para ellos también ya de por sí es que es una obligación y aparte es un negocio, entonces le sacan dinero todo lo que pillan de empresas de seguridad de empresas de videovigilancia, a ellos les genera, entonces eso eso va a ser imposible pararlo o sea, yo siempre digo que todos los males de esta sociedad solo hay una manera de cambiarlos y es yendo a las raíces el sistema, o sea, a mí no me vale las luchas de colectivos De venga, yo soy cojo, me junto con los cojos y voy con la bandera de los cojos. No, no. O sea, aquí o nos unimos por una lucha eh, con, con un condicionamiento político-social y de clase, o, o tenemos una conciencia de clase y, a, y nos agarramos a lo que fue la, la vieja histórica lucha de clases, el movimiento obrero, y cambiamos la sociedad o, o vamos a ir de mal en peor a todos los niveles, no solo en represión o en avances de militarización de la sociedad o de control, sino a nivel a nivel incluso de, de calidad de vida, o sea porque esta gente están, siempre lo digo, se están acabando con el planeta, si no paramos a este sistema, esto va a petar. Entonces, claro, es, es muy complicado, muy complicado porque es una, maqu una maquinaria que no para, una maquinaria que a la vez ha generado las condiciones económicas, Y objetivas para poder dar un cambio de sociedad y poder utilizarlas, todo el avance que ha introducido el capitalismo, en, en avance en, en fuerzas productivas, en ciencia, en tecnología, se puede tomar. Solamente hay que robárselo, arrancárselo arrancarles, robarles lo que es nuestro lo que sí, nos roban sí, a nosotros sí. día a día más, más que recuperarlo, recuperarlo, recuperarlo exactamente, sí. si lo ponemos todo eso al servicio de la sociedad, incluso toda esta monotelización la ponemos toda esta tecnología al servicio de la sociedad, este planeta viviría de puta madre y, y alargaría, ya no al final el ser humano está aquí de paso pero ya es, es la vida del planeta Y solo hay una llave para el cambio, que es la, es, es la lucha de clases. A o ver, coger los medios y la dictadura del proletariado, coño. Por supuesto, tanto esa frase que tanto asusta a todos estos progres, porque al final el concepto de progre, yo siempre digo, no es lo mismo el progresismo que el progre, cuidado. Es sí, lo sí. mismo. Sí, ¿eh? claro. Cada vez que hablas de la dictadura del proletariado se les pone los pelos de punta porque están acojonados, porque es lo que ellos no quieren. Porque van el... a ir a humillar. Exactamente, porque no, porque, porque no quieren el cuarto estado. Ellos no quieren. Ellos quieren quedarse aquí, en el capitalismo, que algunos viven de puta madre. Hombre, claro. Y para que algunos vivan de puta madre, 90% de la población mundial tiene que estar reventándose el lomo. Y el planeta y el resto de seres vivos, que lo están sufriendo todos, no solo el ser humano. Aquí lo sufrimos todos. Sí, sí, sí, sí, sí. sí no, y luego la simpatía que aguantar con lo que decía Rupe, ¿no? Pues está moralina y está al Discurso ético de, claro. sí, sí, Y está mal, las... está mal. Bueno, a ver, está mal, <risa> depende de quien lo haga, ¿no? O sea, un marxista te preguntaría, bueno, es que claro, eh, te, es que ese tiene que vivir. Bueno, el marxista te diría, bueno, es que tenemos que vivir todos. Ojo, o sea, quiere decir, está mal, está mal, claro, para vosotros depende de quien lo haga. A mí ahora, joder, yo alucino con esto a las redes sociales, que por un lado pues viene bien que conoces a gente no también, no y a Peña Guay, pero luego te encuentras con personajes, chavalitos de 18 años, que no han salido de su barrio todavía, que no han salido ni de su casa, y te vienen a dar lecciones de historia y de política, y te vienen a hablar de Cuba, pero a ver, pero tú haces tan Cuba, tú sabes lo que es Cuba, tú sabes lo que es la economía eh, comunista real, tú sabes lo que es el sistema comunista lo que es la economía, tú sabes lo que es el trabajo asalariado y el capital, no me vengas a hablar de Cuba, no me vengas a hablar de China vamos a vamos a entender un poquito lo que son lo, las fases económicas, los ciclos y los modos de producción, no me vengas a mí a dar lecciones de moral, de si está mal lo que hacen allí y bien lo que hacen aquí o al revés, primero analiza un poquito y conoce lo que es la evolución de, de la historia de, de la humanidad y te vienen dando lecciones por, por, el, por lo que hemos hablado, por lo que os he dicho, por, porque es el este pensamiento, esta hegemonía que hay, ¿no? ¿Has de... visto un vídeo de YouTube de algún Walter sí, Amp? de cualquiera. Ya cualquier cualquier que un que... hijoputa, mazo reaccionario. Y demasiado lo estás dando. O sea, Vídeos de YouTube de, de más de 5 minutos estamos locos aquí. Esto con un TikTok de 30 segundos ya tienen… Eh, vamos. Pero es que si sí, ya teníamos bastante con los periodistas sistémicos, que bueno por lo menos tenían que currárselo y sacarse una carrera… ¿Eh? y apechugar un poco uh -huh. si ya teníamos bastante con ellos ahora ya nos viene cualquier garrulo de estos se te hace youtuber y a generar opinión sí, pública sí. y ya lo que te diga te, el mecánico de turno no te llega y cuidado ¿eh? que, que yo también trabajo con coches no pero que te llegue un mecánico y te y esté generando opinión pública y que la gente se lo coma con patatas pero si están ahora diciendo en redes sociales vamos en los youtubers estos y toda esta gente que la tierra es plana que te puedes sí, esperar sí, cuando, cuando ya hace Años, la Santa Inquisición quemaba a la gente más avanzada que decía que la Tierra era redonda, pues algo sería, ¿no? Quedaros con, esa, con ese dato, ¿no? O sea, si la Santa Inquisición no te permitía ya eh, pensar que la Tierra o intentar analizar que la Tierra era redonda, me vas a venir ahora a defender cuando ya está más que comprobado y demostrado científicamente, me dices que la Tierra es plana. Mira, vete, vete de aquí, no te quiero, vamos, es que... Pero yo de la Tierra Plana no lo compro, pero de los reptilianos sí. ¿eh? Pero yo, mira, yo todo ese discurso... Tú porque eres despierto. De mira, me, gust, me gusta que lo digas porque siempre he querido decirlo públicamente. Yo todo este discurso de los reptilianos, los illuminatis, la élite, etcétera, etcétera, que ahora está tan de moda, yo al final veo que es un poquito un, una moda, una moda para tenernos un poquito entretenidos y para des, desenfocar lo que es... El verdadero problema que todo esto que se llama reptilianos, illuminatis que yo lo utilizo muchas veces, esos términos, es la burguesía. Sí, la teoría de la conspiración. Ese, pues, la la te... que decía, la CIA le ayudó pues, a ETA a volar a Carrero Blanco. Pues mira, pues toda... O sea, es que es la misma toda, puta movida, toda, toda, míralo. Ay, toda, todo eso que ahora tanto que está de moda la conspiración, nosotros llevamos años hablando ya y criticando y, y poniendo en, en, en duda... El, todo lo que nos contaban en la tele uh -huh. todo lo que decían que estaba bien nosotros decíamos que estaba mal y ahora vienen cuatro borregos, cuatro garrulos A decirnos a nosotros cuando llevamos nosotros años ya Hablando de conspiración, pero de conspiración real La verdadera conspiración sí, sí. Dejar de mirar al cielo, a las rayitas sí. Y mirar a la tierra, mirar más cerca La verdadera conspiración, conspiración sí. se llama Trabajo asalariado y capital, burguesía, capitalismo sí, El ahí robo está, de prurvalía Exactamente, el robo de la prurvalía sí, Ahí sí. está la verdadera conspiración Y esos son los Illuminatis las clases, La clase la clase opresora Aquí hay dos clases, clase oprimida, clase opresora sí, sí, sí, Esos claro. son los Illuminatis y los reptilian No hace falta irse a tu planeta están sí, No hace pero pero sí, sí, sí. todas estas teorías cumplen su función que es al final pues eh, eh, cambiar el foco, o sea, poner el foco en otro lado. Interclasismo, sacarlo de Sí, no, e incluso ya eh, desmotivar a la chavalada, ¿no? Porque claro, si tú llega un momento en el que te crees que, pues, que, que no se puede hacer nada porque el poder tiene tanto poder claro. que hagas lo que hagas, claro. ellos van a ganar. Claro, es que ellos, Entonces, tú eh, lo que haces es quedarte en tu puta casa y en la Desde un saludo y un apoyo total a la resistencia palestina, que el 7 de octubre les dio palpero estos hijos de Eh, pero esto es que quisieron hacer, luego vendieron, que no, que había una suerte de conspiración y de colaboración entre los lo eso y jamás, porque claro, les dejaron pasar y claro, o sea, desvirtuando toda la estrategia y todo lo que se había currado, al movimiento de, ahí en, de la resistencia palestina para hacer ese brillante ataque, y justo y legítimo… Eh, para toda esta gente, por lo mismo, la teoría de la conspiración. No, es que les abrieron la frontera. Venga, tío. O sea, pero que Israel financia jamás es puta Sí, lo madre. mismo, lo pero, mismo. Lo mismo. No, no, lo, lo que, que lo financian del... es el ISIS. Lo que te refieres al festival que atacaron por sí. el que empezó toda esta sí, es, es, carnicería, o sea, pues, ¿no? Pues, ¿no? Había gente pues que está intentando colar la movida de que jamás lo pudo hacer porque Israel le dejó, incluso que el Estado sionista y jamás pues, tienen vasos comunicantes en los que le financia. O sea, que al final, como que jamás está en servicio de Israel y que lo hizo eso, pues para... Pues ver, no sé, pues para provocar un, una, un caos contra la pobre población palestina. Yo de todo esto lo que saco en... Al final, un poquito como reflexiones que que parece que valen más los muertos. Hombre, que Hombre, no sé, sin ¿cuál? duda. 200, por poneros una cifra. Parece que valen más 200 muertos de un lado que dos millones de muertos de otros. Pues yo ya no sé cuántos muertos llevarán, porque llevo ya dos años, ¿no?, con esto. No sé, a mí se me pasa el tiempo. Es que llevo ya… 40% sí. de los muertos son niños. Es que llevo, te lo iba a decir, llevo muchos meses viendo a niñas de tres años entrando al hospital en brazos de sus padres muertas, con los esos colgando sí, sí, sí. ¿sabes? Y para que luego… Tengamos que aguantar gente vendiendo camisetas de San Pauli. Ya, ya ves, ya ves. Antes les iba a haber dicho, ¿eh? Antes les iba a haber mencionado. Que le di yo el toque a uno. Yo siempre... Aquí nos solemos acordar bastante de ellos. Bueno, pues bueno, vamos a ir dejándolo ya con un poco, pues bueno, con este mal sabor de boca por lo de Palestina que mandamos apoyo. Sí, yo te iba a decir si querías contar Pero bueno, contar con, esta, alguna... con, esta última, con esta última palo bien merecido a estos anti y ratas del San Pauli. Eso, no, no, la última a palabra para pa sí, Karen, si tenés es, alguna si anécdota. añadir algo, contar alguna anécdota graciosa así que te haya pasado en Bilbo, antes de cerrar. Pues que Bilbo… Para nuestro público de aquí, para los fieles de… Es que Bilbo para mí tiene mucho significado. Yo he conocido a Bilbo desde que la ría bajaba, vosotros decís, de color marrón. Yo la veía rojo óxido. O sea, desde de que las fachadas eran negras y gris oscuro. Entonces, para mí Bilbo tiene a nivel, pues yo que sé, nostálgico, ¿no? Tiene mucho significado de venir con mis padres aquí de pequeño, de, pues de la gente de Bilbao la Vieja, Manolillo, Chente, Mari, uh -huh. eh, la gente de Ascapeña. Recuerdo un año que fue Pregonero y Libar, y nos echamos unas fotos ahí con él en la comida de, de las comparsas de allí en el Arenal. Claro. Uh -huh. Mi abuelo, que nunca llegó a estar aquí en Euskal Herria, siempre cantaba una jota que decía que el día que yo me muera que me entierren en el Arenal. Y ya, pues bueno, pues este puente pasado de noviembre vinimos la familia y eché las cenizas en el arenal. Mira, mira. Y no, eché el... con toda mi cara porque está prohibido. Pero sí, sí, también no, no, no. muchas cosas están prohibidas. <risa> eché, eché allí las cenizas y para mí Bilbo tiene mucho significado. Mucho. Es algo ya, digamos, sentimental. Algo que lo llevo dentro. Bueno, joder, pues, pues, pues, pues un buen cierre, mejor ¿no? manera de cerrar, tío. Agradeciéndote que hayas venido y, bueno, saludando a nuestra audiencia. Y, bueno, es que ricasco. A vosotros. Bueno... Iaio naiz baina, zinda nire lekua, handiaren izua Laroa eta mazazpi, rati librea, entzuten ari zara Hemen dago, zure lekua Zinda nire lekua, handiaren izua Iaio naiz baina, zinda nire lekua, handiaren ni izua Hore naiz baina, zinda nire lekua, handiaren izua Bueno, va on arte gure gaurko programa, espero gustoku izan, baino jun, baino len, asalduko dugu berriz ere eh, zein aste bir honetako agenda eta ba Marikuan eh, hemos eh, preparado unos conciertos eh, en los que tocarán eh, Vomitando desperdicios y Doministicun a las 6 en la Amamba calle Itureal de número 1, que para llegar eh, pues está al final de la calle Prim, justo debajo de los ascensores eh, que te suben a Santuchu, hay hay una placita. Bueno, pues ahí se encuentra el local de la Mamba, que bueno, se han acordado con nosotros, o sea, desde aquí una horzota también para ellos y allí nos vemos a las 6. El dinero recaudado será para autofinanciación y autogestión del colectivo, de la radio y de todos los proyectos a los que participamos, así que os animamos a venir. Eso es, que necesitamos abrazos. <risa> y bueno, el día 10, el, el siguiente día, tenemos Manifa a favor de la educación pública. Sí, en Bilbo a las 6. Eh, en Gastí también a las 6 y en los a, el, a las 5 no nos cansaremos de defenderla y otra cosa que no nos cansaremos de denunciar es el genocidio palestino y para esto bueno se va a organizar una mani nacional en Iruña el día 17 que saldrá a las doce y media desde el gol en Bayona y bueno como bien decía aquí el compañero rubio el, ca el compañero Carlos eh... Eh, eh, se van a organizar buses eh, para salir desde aquí desde Bilbo hacia allí así que estar atentos a las redes que, que bueno, que pondremos facilidades para, para ser allí cuantos más mejor y denunciar todo esto que está pasando vao listo, vao bueno, mi es que no recota que ti que ta urreko kagani Iaion naiz, baina, zindan iralakua, handiaren izua. Laro gita masazpi irrati librea. Zure irratia. Gure irratia. Laro gita masazpi, irratia, ametxe egiten duen, irratia.